casa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Y con Ediciones Frutillas presentamos este libro para aportar al buen humor. Para mí es que mi maestro quiere ser bueno con todos, pero a veces no le sale. En Mar del Plata, conseguirlo en librería Eureka, Falucho 3266 o en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675 o escribirnos a otraoreja.gmail.com. La jirafa es una vaca larga. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y ahora es el momento de leer algunos mensajes de Kelmis, que le gusta el programa, dice algo así, adora el programa Isa desde La Plata, con la cual, eh, bueno, estamos procurando comunicarnos con unos cubanos Eh, bueno, habla de Madres de la Plaza El pueblo las abraza Restitución de nuestros hermanos y hermanas apropiados Los seguiremos buscando hasta encontrarles Porque cada día que pasa Sin buscarles el Estado perpetúa El delito de apropiación de menores Abran los archivos de la dictadura ya Porque no olvidamos, no perdonamos Y no nos reconciliamos También hace aclaración de, de Carla La música revolucionaria con sus letras ...y sus músicas... Eh, ...Pablo Cala, desde Colombia... Eh, ...dice... Mm, eh, ...lo que conté de Tegucigalpa... ...ahora imaginarlo en regiones de Honduras... ...como el Bajo Aguán... ...donde el crimen de Estado fue consecuencia... A, ...a golpe de intereses del Facucé... ...algo similar a la a la región de Urabá en Colombia... ...intereses económicos, políticos y guerra... ...guerra sucia... Bueno, guerra del Estado contra su pueblo Ahí estuvo en el Bajo Aguán varios meses A inicios del 2013 Acompañando los procesos de resistencia campesina Allí conoció a, a, a las Bertas no, A Berta Cáceres del Copín Asesinada por defender la vida Y a Berta Oliva de, Que conocimos juntos no, este, Pablo, Pablo Cala Eh, ...Andrea Chulac poniendo la otra oreja... ...Ale Rabinovich, Aldana Bello... ...esta música extraordinaria que nos musicalizó el programa anterior... Eh, Viviana Escobar que escuchó el programa... Eh, ...el inicio del programa y gracias a ella... ...dijimos todo lo que tenemos que decir del autor... ...de la marcha de San Lorenzo, Carlos Prado... Eh, ...Andrea Bernardis escuchando Tati Almeida... Sandra de Honduras, abrazos, Sandra, Silvia Catino, Alma desde México, Carmen Capdevila, eh, también eh, mandando saludos a abrazos fraternos y fresquitos desde la Patagonia, Puelmapu, salud. Eh, gracias, Carmen, bueno, la turca Beníte, Benítez, eh, Mónica Escandizo. Mohamed Ali el de, de la República Saharaui, Paula Piris, eh, Indio Vertis, claro, llueve y hace frío en Mar del Plata. Eh, así estamos con el cambio de temperatura aquí, este, que nos afectó. Eh. Eh, a ver, parece que te duele el oído y es covid, te duele un dedo y es covid. No, viejo, es un frío simplemente. Eh, Bueno, y, ¿y ahora vamos a la música? ¿Sí? sí. Ya. qué? Sí, eso es. ¿Pero ¿qué? seguimos con los mensajes? Basta de mensajes. Bueno, por eso mismo, basta de mensajes y agradecemos a todos los oyentes y oyentas que están poniendo la otra oreja. Eh, ¿La otra oreja de Cuba? Ahí va. La otra oreja cubana. Y conseguimos la cortina gracias a Alina desde, desde Cuba. Y decíamos antes que Isa de La Plata nos comenta nos me mandó un, un tema del dúo cofradía y lo escuché y me gustó y lo empecé a escuchar más y, y así empezamos a escuchar al dúo cofradía y después vamos a hacer referencia al dúo cofradía por la otra oreja Mi forma de vivir encuentra el modo de teñir el porvenir Sueña una utopía aunque te cuelgues ante el brillo de la realidad Busquen un poema la pasión en cada trazo que da quiero esta función tino en el afán que yo te quiero enamorar cantando un canto feliz Sin pedir nada a cambio, a no ser el reclamo por lo merecido. Juramos versos y tensamos cuerdas desde el mar a la ciudad. Con el escudo acuesta, subimos la colina presa, creando una verdad, y en un acorde de intención, el esplendor de los años vividos. Apuesta, subimos la colina presiando una verdad y en un acorde de intención, el esplendor de los años vivido. se paran en el abismo de sus canciones mi forma de vivir que yo te quiero enamorar cantando Todas, Todas las, las señales anuncian cataclismos Fúndate a mi escudo y mira bien Súbete a mi forma de vivir que yo te quiero enamorar cantando en el afán. Vamos a subir la loma a echarle guiños al mar Ni seas como el yo quiero surgir a mi de vivir de la cultura iberoamericana, romería, la habana, matanza. ¿Todo el mundo conoce a Copradía? Chacho. ¿Y ahora con mía. Con mí se multiplica la Copradía. ¡Qué felicidad! ¿eh? ¡Qué felicidad! Otra oreja cubana. Y escuchamos al dúo Cofradía, integrado por Liam Llorente Góngora y Eusebio Pachí, Ruiz Silvén. Eh, como unidad artística, el dúo existe desde el 95 y a partir del 96 forman una pareja matrimonial. Bueno, en el 99 se van a Varadero con el propósito de profesionalizarle. ...de profesionalizarse... ...y lo hacen vinculados al trío Son y Son... Eh, ...y hasta el octubre del 2021... ...que se ubican en Trinidad... ...esta hermosísima ciudad cubana... ...instituyeron la Peña Cultural... ...con frecuencia mensual... ...en la Casa del Joven Creador... ...una casa buenísima... Eh, ...que hemos pasado... Y, ...y a dos cuadras una plaza donde había unos lagartos, unos, este, unos reptiles, ahí tomando sol junto con la gente. Este, bueno, y estamos, estamos tratando de, de conectarnos con el dúo Cofradía. Bueno, desde su esencia trovadoresca compilan las canciones de su repertorio a partir de temas suyos y la musica, musicalización de textos correspondientes a José Martín, Nicolás Guillén, el Indio Naborí, entre otros poetas y el peculiar tratamiento en que recrean piezas musicales de diferentes etapas y géneros del cancionero universal y cubano fundamentalmente. Ya iremos experimentando algunos, algunas musicalizaciones a José Martí y a... Y a Nicolás Guillén Ahora Escuchamos Un tema Hermosísimo Más arriba El dúo Fradea Por la Otro deja. Y ahí vemos bailando los límites de lo prohibido, haciendo detonar la explosión contenida, por más de 20 años de una pseudo vida, defino otro sentido y busco más arriba, le desopo a la vida otra margarita, uniendo un estoca de esta suerte que grita, perdida ante la aurora que va a ser ahorita. orientat. Ai auzit Londra mm. Alondra cu tu canto, voi voi unită Adiós amor, me tengo que marchar para conmigo darme contra el riesgo, busco mi sentido, derrumbo las paredes, y si te encuentro, voy a salir de este mundo pesco. Y antes de pasar a Cita Rosa, eh, dice Isa, pelos de gallina, la voz de Lía y los acordes de la guitarra de Pachi del Duo Cofradía, que en Facebook tienen la página Duo Cofradía oficial. Eh, Pablo Cala nos dice que hay nuevos oyentes. Eh, desde Cali, Violeta Martínez, la hija de Carmen Cristina Garzón Reyes, eh, desaparecida por los militares en el palacio de justicia y aunque ya se logró encontrar su cuerpo y reencontrarse con violeta y su familia en el 2017 sigue la deuda de, de la verdad y la justicia eh, un saludo un saludo a, a violeta eh, parte de la fundación hasta encontrarlos eh, Bueno, eh, está Lili, eh, sobrina de Mirta Baravalle, que está con COVID y le pegó mal. Bueno, eh, fuerza y ánimo, Lili, eh, el apoyo desde la otra oreja, eh, a pesar del refrío. Lo mío no es COVID, es, es refrío. Y vamos a escuchar ahora, en homenaje a Alfredo Zitarrosa, que que murió un 17 de enero de 1989, este cantautor, poeta, escritor, locutor y periodista uruguayo. Y vamos a una subversión hermosísima de Micaela Vico Juan Zaraco y quien lo presenta es Lautaro Matute, un amigazo, eh, hijo de Nahuel, eh, otro amigazo que está... otro dos guitarristas maravillosos y los vamos a escuchar en Solos y Juntos de Cita Rosa escuchando de Horribles junto a Milongas Extremas de Citar rosa pero no nos alcanza para este tema eh, Vamos a escuchar Solos y Juntos a ver la presentación de Lautaro Buenas, buenas, un saludo para toda la gente de La Otra o hola Edu, gracias aquí por resonar en estas músicas eh, Van a escuchar ahora una versión de Solos y Juntos ...que grabamos con Juan Zaraco y Mica Vita... Eh, ambos son parte del grupo Dura Tierra... Eh, ...en aquel momento um, habíamos justo participado... ...unos meses antes de un homenaje a Alfredo... ...justamente eh, en, dentro del Festival Músicas del Sur... ...y con el ensamble de Choncho Cuerda... ...hicimos diferentes versiones... ...e invitamos diferentes artistas... ...y bueno, con Mica y Juan... Hicimos esta canción Que después nos encontró Pasando unos días muy hermosos En Tras la Sierra En, en un video que, que está también registrado De esta versión que van a escuchar ahora Que lo pueden encontrar en Youtube Y, y bueno, en ese momento Quisimos registrar esa versión que, que disfrutamos tanto de hacer Así que un saludo enorme Y gracias por escuchar Si no nos Que si no nos vemos, el final. Si vos y yo no fuimos más que una sombra de vos, nada más. Yo ya no quiero amarte, quiero olvidarte y sé bien que sin vos, sin perdiendo ser mío muerto de frío hubiera pedido calor tanto Te hice que vos estás penando también, solos y juntos, como en el monte los árboles crecerán. Tu amor y el mío, solos y juntos, como vos sabés. Y estamos empezando a escuchar una subversión de Hasta Siempre, grabada en vivo en una plaza con chicos y chicas, con alumnos y alumnas de escuelas secundarias en La Habana. Increíble, las guitarras ejecutadas por chicos ¿no? de, de 13, 14, 15 años. Y así nos despedimos. Gracias Lucas Durso por la operación. Gracias a tantos oyentes de tantas geografías. ¡Historia! deja